¡Supele mi gallo! Ahora dice, canta de bobizo. ¡Ay! Hoy platiqué con mi gallo y me dijo tristemente Pa' que me cuidaste tanto, si hoy me lanzas a la muerte Pa' que me cuidaste tanto, si hoy me lanzas a la muerte Y yo le dije mi amigo, a quien confianza te digo, por una El gallo sintió de pronto que estaba hirviendo su sangre Y ya puesta la navaja le dijo voy a salvarte Que ya suelten ese giro, tu deuda voy a pagarles En menos de tres patadas acabó con su rival Pero también aquel gallo le hizo una herida mortal Y ahí juré que aún a mí El llanto cubrió mis ojos Sentí vergüenza al mirarlo Iba a perder a mi amigo Por la mitad de un centavo Iba a perder a mi amigo Por la mitad de un centavo Mejor me voy con mi gallo me regreso para mi tierra allá me espera mi gente día mi gallo su gallera allá me espera mi gente di mi gallo su gallera el gallo sintió de pronto que está viviendo su sangre Y ya pues a la navaja le dijo voy a salvarte Que ya suete en ese giro tu deuda voy a pagarle En menos de tres patadas acabó con su rival Pero también aquel gallo le hizo una herida mortal Y ahí juré que un amigo